Hola, me llamo Agustina Luz López, los quería invitar a, a ver La Laguna, una obra de teatro que habla de la relación entre un padre y sus dos hijas. Los tres están en el auto emprendiendo un camino hacia el pueblo natal de su padre, donde están yendo a ver a la madre que está en un estado de salud riesgoso. Lo que trata la obra es esta relación entre este padre y sus dos hijas, la sensualidad de esa relación, la forma distinta que tiene de contactar con cada una, cómo se ve esa tensión en, del padre medio adolescente entre ser un adulto y ser un niño y cómo a través de esa tensión se relaciona con sus hijas. En sus hijas también se ve dos formas muy distintas de ser, con una se contacta como más a través del cuerpo y con la otra a través de la palabra. Y todos estos como intentos de, de ser una familia... sin la madre, entonces es como eso, ver ese, ese un momento de, de, de corte en el medio de la ruta, con el auto detenido, ver cómo esta familia se relaciona bajo este manto de esta situación particular. Vamos a estar los sábados a partir del 6 de julio en el extranjero, Valentín Gómez 3378. El sábado 6 de julio el reestreno va a ser a las 11 de la noche, pero después... Todas las demás funciones van a ser a las ocho y media. Igualmente pueden entrar a la página del extranjero, donde está toda la información, que es www.elextranjeroteatro.com.